¿Cuántos esta noche quieren encenderse en el fuego del Espíritu de Dios en este lugar? Oh,、yeah. oh, amo tu presencia, Dios. Amo tu presencia. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Amén. ¿Alguien puede decir aleluya? Oh, aleluya. Oh, llamamos, Señor. te a m a m o s h aleluya. ごめんなさい。 あ a l e l u y a sabes que lo más precioso de este lugar ahora que su misma presencia está hoy aquí para llenarte a ti y a mí y lo precioso es que hoy a cambio de tu tristeza a cambio de tu dolor a cambio de tu s fracaso s Él viene y te dice hijo mío vengo, voy Recibe la gloria. ¿Cuántos pueden sentir la unción que está en este lugar? ¿De veras? ¿Cuántos sienten la unción que está aquí? í c i e n t e n la unción que está aquí?